Bueno, continuamos aquí entonces en una nueva marcha por Jonathan Caracelo y en este caso también sumándose los familiares de, de Tito Holman, hombre de 59 años, desaparecido desde el 2 de junio de este año. Eh, vamos a hablar en este caso con, con su mujer, con Karina, que... Bueno, buenos días y quiero que nos comentes un poco bueno, cómo está el estado de la causa. Bueno, buenos días. Eh, Mira, eh, la causa sigue eh, todo negativo, no hay nada... Eh, seguimos esperando respuesta. Eh, este, como yo decía hoy, eh, de, ayer estuve hablando con el comisario Díaz y con su comisario Burra, que no tiene novedades, que la búsqueda eh, ellos dicen que la van a seguir. Eh, yo pido y, y vengo también. Eh, a pedir que esto no se quede eh, archivado como como quien dice no puede decir bueno eh, se perdió no apareció listo no nosotros queremos seguir la búsqueda le pido a la autoridad que sigamos la búsqueda y al que está el fiscal al fiscal el de la fiscalía eh, José Chirino que siga con la, que siga con este caso de la búsqueda de mi esposo que hace ya un mes 15 días que no aparece eh, no tenemos novedades Eh, los rastrillajes son todos negativos, trajeron perros de Conesa, que es para buscar cuerpos sin vida, así que bueno, eh, negativo. Eh, esto nos queda en eh, una cierta porque no sabemos dónde puede estar, así que bueno. Y también vengo a, también a acompañar a la familia de Jonathan, así que nos unimos para... para los dos casos, ¿no? Para Jonathan y para que aparezca mi esposo eh, Tito Holman, que hace ya eh, un mes y quince días que no aparece. ¿Cómo lo vive tu familia, Karina? Imagino que eh, un tiempo muy duro. Eh, sí, eh, como siempre estamos estamos a la expectativa eh, a un llamado algún llamado o algo que hayan visto pero no todo negativo eh, esperamos que la justicia que Que las autoridades tosían con, con el caso. Como yo dije, eh, vamos a seguir. Eh, mis hijos están mal. Eh, ellos, bueno, en las búsquedas que hemos querido hacer las semanas anteriores, pero con el asunto de la lluvia, no pudimos y vamos a ir para la zona de las Cuchillas a rastrillar. Bueno, no pudimos estos días. Eh, también mis hijos eh, tienen sus cosas. Eh, hay que, como quien dice, hay que seguirla, ¿no? Para seguir luchando porque ellos tienen su familia. Pero bueno, eh, la idea es que esto eh, se continúe eh, rastrillando, buscándolo los gatitos eh, ...y que las autoridades eh, se pongan un poquito más las pilas, ¿no? Eh, a pesar que, bueno, eh, están, pero bueno, eh, a veces es como que dejan un poquito, ¿no? Bueno, es justamente también lo que está viviendo la familia es, de Jonathan, exacta ¿no? Exactamente, como, como, como no la quieren atender a ella... Este, bueno, por eso también me adhiero al, a lo de su marcha, así que nos eh, pedimos justicia también por Jonathan.